Viernes 19 de febrero Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas Jesús le contestó Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza Lucas 9, versículo 58 El discipulado, vale decir el seguimiento de Jesús en un camino como respuesta al reinado de Dios anunciado por él se ilustra en el evangelio lucano mediante por proverbios este es uno de ellos Jesús recurre a cierta exageración algo típico típicamente oriental se propone romper los, romper los esquemas su visión del mundo a sus destinatarios para que vean la vida desde otro ángulo Por el cuarto evangelio, confrontar Juan capítulo 1 versículos 38 al 40 Sabemos que no es que Jesús no tuviera donde vivir Tampoco era un campesino indigente y sin techo Sino un trabajador pobre residente en una aldea Sí, es Dios del Verbo llegado a este mundo En el seno de una humildísima jovencita y nacido en un pesebre Pues no había lugar para él en la posada Sí, es aquel que cuando abrió sus labios para enseñar Habló aquello de dichosos ustedes los pobres Pues de ustedes es el reino de Dios en Lucas 6 Versículo 20 Si, sí, es el Cristo cuyo camino pasa por la cruz Donde ya será solo, pobre y desnudo Por eso, para seguir al Señor No caben promesas hechas en momentos de euforia Estás decidido o decidida a conformar tu vida a la suya jesús humilde hijo del hombre nos llama a seguirle caminando con los humildes de la tierra para ello necesitamos disponernos a dejar de lado las comodidades el confort de una vida donde todo está sometido a ganar acumular o poseer cuál es el tesoro que llena tu corazón una reflexión de miguel ponzatti para lecturas diarias de la iglesia evangélica del Río de la Plata.